La partida final de un ser querido tarde o temprano llegará. En esta ocasión, Funeraria Carlos Morales agilizará sus trámites eficientemente. Para ello, cuenta con excelentes carrozas y todo lo necesario para esta situación, con asistencia personalizada a fin de lograr un cálido último adiós. Funeraria Carlos Morales atiende todo tipo de cajas provisionales. Nueva dirección. 14 y Media Oriente número 12942 Norte. Teléfonos 71 224 1505 y 9 9358 5171. Funeraria Carlos Morales. A su servicio las 24 horas del día, todos los días del año.